Segunda Samuel capítulo 23: Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí: Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: El espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios, sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer Toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebed, el Tacmonita, Principal de los capitanes. Este era Adino, el Esnita, que mató a ochocientos hombres en una ocasión. Después de e s t e Eleazar, hijo de Dodo, a o ó i t a uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de éste fue Sama, hijo de a j e Ararita. Los filisteos se habían reunido en Ley, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió. Y mató a los filisteos y Jehová d i una gran victoria. Y tres de los treinta jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de a d u l a m Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de r e f a i m David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿Quién me diera a beber del agua del pozo de b e l é n que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes i r r u m p i e r o n por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de b e l é n que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo: Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He、de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Y a b i s a i hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los treinta. e s t e alzó su lanza contra trescientos, a quienes mató, y ganó renombre con los tres. Él era el más renombrado de los treinta, y llegó a ser su jefe. Mas no igualó a los tres primeros. Después Benaya, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel. e s t e mató a dos leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso, cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaya, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Fue renombrado entre los treinta, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Asael, hermano de Joab, fue de los treinta. El Anán, hijo de Dodo, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, El Espaltita, Ira, hijo de i k e s Tecoita, Abieser, Anatotita, Mebunai, Usatita, Salmón, a o t i t a Maharai, n e t o f a t i t a Eleb, hijo de Baana, n e t o f a t i t a Ittai, hijo de Ribai, de Gabaa, de los hijos de Benjamín, Benaya, Piratonita, i d a i del arroyo de Gaz, Abialbón, Arbatita, a s m a b e t Bar-Humita, Eliaba, Saalbonita, Jonathán de los hijos de Jasén, Sama, Ararita, Ayam, hijo de Sarar, Ararita, e l i f e l e t hijo de a h a z b a i hijo de Maaca, Eliam, hijo de Aitofel, Gilonita, e s r i a Carmelita, p a r a i Arbita, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani, Gadita, Selec, a m o n i t a Naharai, b e r o t i t a escudero de j o a b hijo de s a r b i a Irai, Trita, Garevi, Trita, Uriaz, t e o treinta siete y por todos.